Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, muy bien. ¿Qué tal? Buen día los dos. Bien. Eh, Oscar, eh, te convocamos para charlar eh, por esto que mmm, se ha firmado, un convenio entre el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social a nivel nacional para eh, incorporar a las universidades nacionales como evaluadoras del programa Potenciar Trabajo, de los planes sociales. Eh, a ver qué, qué detalles nos podés contar vos. Bueno, sí, efectivamente no, hace más o menos un mes estuvimos reunidos con el Ministro de Desarrollo Social, con eh, Juan Zabaleta, y bueno, nos planteó esta necesidad que estaban eh, trabajando de poder trabajar con las universidades. Eh, la verdad que creíamos que era una buena herramienta hoy por la inserción del sistema universitario argentino eh, en dos planteos y que también creíamos importantes, porque por un lado está la, la evaluación de, de, del plan en cuanto a que su cumplimiento, las contraprestaciones, dónde están planteándolos. Y después de eso hay una parte de, del tema educativo que tiene que ver con buscar que si no lo están haciendo hagan, tengan la terminalidad en la primaria, en la secundaria, o inclusive las universidades que tenemos hoy por hoy se están generando distintas propuestas de oficio, de trayectos formativos, para poder brindárselo a, a, estos, digamos, a estos titulares de, del programa, ¿no? Mm. Así que, bueno, se hizo un convenio entre los dos ministerios y a partir de ahora, en verdad, cada, el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo convenio con cada una de las universidades en función de las, de las realidades que tenga en cada lugar, en cada provincia y, y en cada región, ¿no? ¿Y eso, Oscar, va a ser en todo el país? ¿O, o en, es algo más el bien? sí el, bien. Digamos, el número que justamente en la presentación pasó el ministro, que más o menos 1.300.000 titulares hay hoy de eh, digamos, de programa. Así que, bueno, la idea es que quieren que en estos 3, 4 meses, de acá a fin de año, poder evaluar el 1.300.000, ¿no? Y, y Convocando, ¿y el, teniendo... ¿Tienen sí. un, un objetivo, más allá de esto que decís, eh, digamos que es como un objetivo más abstracto, si querés? No sé si es la palabra justa, pero bueno, quiero decir, no, ¿no tendría repercusión o impacto en que se caiga un plan o haya bajas? Esto que acabás de contar. Pero además de eso... El, ¿El análisis que hagan las universidades implicaría también decidir que, qué programa sigue vigente o cuál no? No, no. Primero que el programa es uno solo, ¿no? Se ha unificado todo en este programa, como recién justamente Pablo comentaba, ¿no? El potencial trabajo. ¿no? Sí. Los distintos planes se llama ahora el potencial trabajo. Y, y bueno, esto también lo tienen Sí, no, cuando yo te ah, disculpame por, por, sí. para que aclare la pregunta, cuando me sí. refiero al programa me refiero a cada una de las personas que tiene el ah. programa, no no a, digo Sí. Claro, no, si... no, por eso. El, el objetivo, el convenio con las universidades ya después será decisión de, del Ministerio, es el, el Ministerio de Desarrollo, cuando hablo de Ministerio ahora es Desarrollo Social. El Ministerio tiene el estado de cada uno de los titulares por cada una de las regiones y a partir de allí se reúne con quien esté de coordinador, va a haber coordinadores por cada universidad, por después eh, los coordinadores territoriales y después lo que hagan la evaluación que ya estaría definida por el mismo Ministerio de Desarrollo Social, va a ser toda la evaluación igual, no es que eh, cada universidad define algún programa, sino que eh, un programa que ya define el Ministerio de Desarrollo, de un análisis socioeconómico, de ver si se está cumpliendo con las contraprestaciones planteadas Y si, y si no, si se está inscribiendo alguna de las capacitaciones de, de educación planteadas, junto con las provincias y con los municipios. Después, posteriormente, la evaluación de... Después de ello, se crea el Ministerio de Desarrollo como hasta ahora, ¿no? No va a ser las universidades las que tomen alguna decisión en, en la continuidad del programa ni nada por el estilo, ¿no? Eh, ¿La ULPAN va a trabajar en este sentido, Oscar? ¿Es una de las universidades? Sí, sí, sí estuvo... Eh, convocamos a rectoras, eh, rectores, bueno, estuvo presente eh, en ello. Sí sé que ahora esta semana, que es ya la semana pasada, que ya se comenzó, uh, porque la idea es que ya el Ministerio vaya empezando a trabajar, estuvo presente la UBA, que también está, que va a ser una de las grandes, que, que, que va a estar trabajando en la Universidad de La Plata, eh, y bueno, la UPAN también, pero sí es cierto que han empezado más con eh, con Urbano Bonaerense y el norte del país, donde está la mayor cantidad de, de titulares del programa, ¿no? ¿Sabéis cuánto potenciar ahí en La Pampa? Mira, eh, no lo tengo... Tengo un, una columna que, digamos, que tenía información, pero no eh, no sé si tomara como válido, tendría un valor de más o menos arriba de 2.500, 2.300 pero, bueno, no, no te podía confirmar porque es el mismo ministerio y todavía no se hizo con la universidad el convenio como para poder decir, bueno, sí si son seguramente ese dato más preciso lo, lo podemos tener más adelante. Bien. Eh, Oscar, aprovecho y te consulto. Eh, ¿Cómo viene el trámite del traspaso de la ex escuela hogar? Eh... Bueno, ven, venimos trabajando eh, en ello. Tuvimos reuniones eh, con, con defensa y Y bueno, tenemos que, que ir acortando, o sea, nos, nos están presentando los planes, los programas específicos que tienen que para realizar de obras eh, en Tobay. Eh, yo a ver si puedo también reunirme nuevamente acá en la décima brigada, que estamos en contacto. Eh, bueno, justo este proceso, este tiempo de vacaciones que ha habido gente de vacaciones, no, no hemos podido estar eh, avanzando estos días. Pero bueno, venimos con... Eh, es un tema... Eh, digamos que tiene sus, sus aristas pero venimos avanzando eh, semana a semana en este sentido ¿no? Bien. El, el mes que viene se debería retomar la negociación paritaria si mal no entiendo sí. eh, ¿En qué punto están? Eh, han, han, digamos las ofertas oficiales vienen recibiendo algunas críticas, hay medidas de fuerza de la docencia ¿Cómo lo explicarías desde tu posición? mira eh, la posición que realmente ha sido y esto uno lo dice tranquilo, no es una cuestión oficial, sino una cuestión que uno ha estado embebido en el mismo programa, cuando entré el año pasado, hubo un ajuste en diciembre, después del marzo tuvimos eh, otra, la, la reunión de la paritaria, recordemos que la paritaria docente y no docente va de marzo a febrero, la verdad que como nunca en años, el 15 de marzo se está cerrada la paritaria para todo el año, donde se es estimaba o estaba más o menos en un 4% de inflación, o sea, con el objetivo que habíamos planteado de que los salarios le ganen inflación, tal que ahí que en marzo primero se hizo un ajuste para que le quede 52%, 53% por encima de, de la inflación del año pasado y se firmó el 41% para este año con una revisión en septiembre. Pero también habíamos armado una comisión de seguimiento de, de, de, digamos, de esto, que no, no obligaba una fecha, salvo la de septiembre. Pero bueno, después de la inflación de marzo y de abril, donde los números se dispararon, el 6,7 y el 6. Eh, entonces tuvimos otra reunión en mayo, y planteada o definida por, por el mismo ministerio ante los pedidos, y nuevamente las mismo, bueno, ahí se definió que ese 41% que se iba a dar entre agosto y septiembre se acercara a todo entre junio y julio, con lo cual ahora con el salario de julio con respecto al de junio del año pasado es un aumento que ha habido del 89% de incremento salarial, con lo cual eh, entendemos que, que ha sido más que eh, buena la, la, la pauta salarial Los no docentes firmados inmediatamente y, y como fue la paritaria y como ha sido últimamente, cinco de los seis eh, federaciones de, de gremio docente firmaron, salvo una que no firmó ni en marzo ni ahora. Y lo que hicimos fue anticipar y anticipar también la fecha de la convocatoria para el mes de septiembre a solo en agosto. O sea que hoy, eh, en lo que va del año, llevaría en los 7 meses 41% que no ha habido paritaria en el país que lleve acumulada en 7 meses eso, la verdad que ha sido eh, muy buena la, la, la eh, digamos, paritaria que se realizó y bueno, ahora tenemos que sentarnos de vuelta para los 5 meses que quedan, ¿no es cierto? La federación a que aludís que no firmó, eh, ¿cómo lo Con interpretás? Sí, sí, pero ¿cómo lo interpretás? Que además, verdad, es... eh, si no me equivoco, también es la de más peso, por ejemplo, en La Pampa. Y... Claro, en realidad es así. En, la, en las distintas universidades hay, hay dos o tres, digamos, eh, representativas de, de estas federaciones. En la Pampa hay una sola, que es ADU y que está afiliada a Conado Histórica, que no es la más representativa a nivel nacional ya que es Conadu. La, la, la, tenemos Conadu y Conado Histórica. Claro, sí, sí. Eh, entonces, bueno, la única que hay en la Pampa es la que responde a, a, está en Conado Histórica. La verdad que, la, la de, como siempre, hemos tenido muy buena relación, muy buen trato. Ellos, eh, inclusive la de marzo, eh, en general estuvieron de acuerdo, por supuesto, con la expectativa que había en, en ese momento respecto a la inflación en ese momento del año. Eh, no termino firmando porque, digamos, el, por su formato de, de asambleas, es decir, sí. se fueron a las bases, hubo una votación. Y en marzo, si mal no recuerdo, eh, no, no tengo el número ahora, pero para decirte un número medio redondo y no es, si había 40 eh, federaciones o asociaciones de docentes, fue, no sé, 23 a 17 la votación, entonces decidió en contra de, de, de ellos. Y ahí lo que se planteaba era algo que, eh, que se había dejado de estar porque creíamos que no era oportuno el, el bono de conectividad para no tener montos que no estuviesen dentro de, del sueldo básico. ¿no? Preferimos la, la propuesta que estuviese todo en el sueldo. Esa fue la única diferencia, pero fue menor. La reunión después que tuvimos en mayo, el planteo era fundamentalmente no tanto a la propuesta, sino a, quizá a condiciones económicas del país, que ya eso exceden en el marco de una de, de una paritaria, ¿no es cierto? O planteos como impuestos a las ganancias o el tema de la jubilación, eh, el tema de que se actualice la jubilación cada tres meses y no cada seis meses, o sea temas que depende de leyes nacionales, ¿no? Que ya no exceden por lo menos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Política Universitaria, los reclamos fundamentalmente eran así. Ya te vuelvo a decir, el, el interanual de julio a julio, que lo hablamos con ellos mismos y coinciden en ese número, es por 89%. Oscar, eh, una más te hago, te, te exprimimos un poco, pero sí, dale, no, ¿qué evaluación harías eh, transcurrido el tiempo desde que estás en ese cargo? Eh, ¿Es lo que esperabas? ¿Te encontraste con, con qué dificultades ah. y con qué posibilidades? Bueno, a ver. Dific dificultades todas, ¿no es cierto? Pero no por parte... O sea, recordemos que una de las principales cuestiones a nivel de universidades es la, no solo la autonomía política sino la autarquía financiera y ya de por sí eh, el presupuesto no, no se aprobó, con lo cual ya partimos con una base de que hay un, una prórroga del, del presupuesto anterior, con lo cual en enero una decisión que, que tomamos con el Ministro es de decir Bueno, si prorrogamos el mismo valor para las universidades eh, no se podía garantizar el funcionamiento, por lo tanto se tomó la decisión de, de transferirle el mismo monto que hubiera correspondido si el presupuesto se aprobaba. Bien. Esto implica, digamos, casi un 20-30% más de lo que si manteníamos el presupuesto anterior. Y esa fue una decisión de, que tomamos con el ministro y la verdad que creemos acertada siempre pensando en las universidades, pero bueno, la, la verdad lo ideal sería que, que el Congreso hubiera aprobado el presupuesto y darle garantías constitucionales a la universidad en la autarquía. Y a partir de ahí, yo, estas cosas que, que van produciendo, que el, eh, el 15 de marzo hemos logrado un acuerdo que parecía excelente y ahora prácticamente nos obliga a estar cada dos meses reunidos nuevamente... Pero bueno, con un desafío importante, con un Ministro de Educación trabajando en, en, en muchas de las, de las cuestiones educativas y, y trabajando juntos en el tema universitario, donde nos pusimos a definir también de cuestiones de política universitaria. Así que bueno, por supuesto una experiencia que hasta que uno la vive a nivel nacional eh, no la podré evaluar y quizás con la historia la evaluarás después en el futuro, ¿no? Eh, pero bueno y estas cosas que también uno ve ya que estamos hab hablando de cómo sigue gobierno en general los gobiernos nacionales siendo centralista unitario no eh, en cuanto a que la, lo ve más a uno de Buenos Aires la la, la falta de, de pensamiento federal en general en la organización en, en, en eh, digamos cuando uno analiza el, el ministerio en general no hay todavía se sigue mirando el país de, desde Buenos Aires y, y no desde el interior. Oscar, eh, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, por favor, gracias a usted y cualquier cosa, como siempre, a disposición. Bueno, que tengas buen día. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.